Y por encima de todas las cosas, amo la vida. Quisiera llegar al último, al último viaje, como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar, lo otra vuelta. Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores, son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Eh, y nos aferramos a eso. Me dicen que te abandoné yo No podría, no podría Y es que yo quiero estar contigo Toda mi vida. Me destekledi beni. Me destekledi Me siempre por venir